gusti gucio y bienvenidas bienvenidos un día más a cao berriozar le decimos cao berriozar y decimos cao berriozar y caixo jaime eh, uno en jaime en un unón queo berriozar eh, igual me, me, notáis que me estaba riendo por, porque estábamos escuchando la cuña de, de los amigos de la montaña y becamen alalde de la semana montañera que, que han organizado para la próxima semana y ese es, va a ser por precisamente el tema de hoy no es así Jaime, hoy creo que va a venir Kini para contarnos eh, sí, bueno, es que realmente Kini organiza, aunque haya participación de amigos de la montaña, Kini organiza la semana de la montaña es, eh, es, es, beca, es beca y tendremos aquí a no un viejo sino viejo y nuevo y presente conocido de esta radio, responsable de Aurrera Beti del programa deportivo Aurrera Beti a Kini porque también es el responsable del BKI uno de los responsables del BKI, organizador de esta semana de la montaña. Efectivamente entonces te... eso será dentro de unos minutos después de nuestro boletín informativo en euskera, de nuestro berrión albisteag en el que os traeremos toda la actualidad de Berriozar, al igual que nuestro boletín en castellano que eso será después de la entrevista a partir de las 9 y media. Después hablaremos de internet, Jaime luego nos contar qué es lo que nos has traído para hoy que por dónde has estado buceando en internet y por último hablaremos de remedios caseros Pues bien, todo esto y mucho más aquí en Caixo Berriozar en el 100.8 de FM o por internet en eguzquiplaza.net Abenduak bos ditu gaurko honetan, aste azkena da eta hau berrion albiste egian. Duzue berriozari albiste emankizuna beti bezala, gertuko aktualitateari erripasoa eginen diogu. Mendirabeguira hasiko dugu gaur gure kontakizuna BKE eta ke tal Mendizale taldea kantolatutako astearrekin. Hala da mendial, Mendiaren 3. astea antolatu du bekae Mendi taldeak, Los amigos de la montaña Mendizalen laguntzarekin, abenduaren 7tik 16 bitartean eginen dira. Ekitaldi guztiak hala hostiral honetan bertan 14082000 milakoak izeneko argazkiera kusketa zabalduko da Igerilekuko galerian, kiroldegian. Datu horren aste azkenean abenduak amabi ikusentzunezko emanaldia aldia eskainiko du Xabier Andu eza herriko mendizaleak nire ibilbideak izen burupean. kulturgunean izanen da hori, e, agriatxaleko zazpi terdietan. Abenduaren amalauan ostiralarekin bekae menditaldeak 2008an himalaiara egin zuen espedizioari buruzko ikusentzunezkoa eskainiko du agriatxaleko zazpi terdietan kulturgunean ere, eta abenduaren amabostean larun batarekin Inigo Barberenak Monterrosaren inguruko lau milakoen ibilbideari buruz itzeginen du Ikusentzunezko beste emanaldi baten baitan Hori agriatxaldeko sortzietan izanenda auditorioan Eta e, bukatzeko abenduaren amaseirako berriozarko mendizaleek Mendi ateraldia antolatu dute mila eundalaro metroko irakurri mendira It, Itzordua Eguzki plazan eginen dute goizeko bederatzietan mendialdea bi eskolara joanengara, orain bertan itxialdia eginen baitute garraio publikoaren alde. Ba, alaxe da, atzo esangen bezala mendialdea guraso elkarteak is, itxialdia antolatu du abenduaren amairu eta amal aurako eskolan bertan antolatzaileen esanetan, asmoa da eskola garraio zerbitzua aldakrikatzen jarraitzea eta eskuntza departamentuan eragina izatea eskola ordutegiaren baitan eskolako bazter bat okupatuz. Abenduaren amairuan ostegunarekin sartuko dira gurasoak eskolara goizeko Prentsa aurrekoa eskainiko dute lehenbizi eta gero txandak eginen dituzte itxialdian parte hartzeko. Ostiralean dira ateratzekoak agriotxaleko lauter dietan eta ordu horretan bertan manifestazioan aterako dira aurrekin Euskal Herria plazaraño. Berriozarko ondare inmaterialaz mintxetuko gora orain. Ala da gure herriko ondare materiagabearen inguruan egindako lana jendaurrean aurkeztuko da abenduaren amalau honetan, 2000 amaikagarren urtean berriozarko udalak gure herriko ondare inmateriala biltzea eskatu zion, Nafarroako Unibertsitate Publikoari. Lanaren sedea da gure herriko adineko pertsonei informazioa eskatzea, joan den mendean gure erria zen jakiteko eta garai hartako bizi modua arlo guzi etan ezagutzeko besteak beste etxea, lana, familia, eskola, eliza arremanak ospakizunak eta abar luze bat. Proiektuan aurre ikusia dago, hogeita amare elkarrizketa grabatzea, bidioz lehenengo amare elkarrizketak eginak daude eta hoiek izanen dira abenduaren amalauan, ostiralarekin entzunaretoan aurkeztuko direnak agratxaleko seiter dietan esan bezala entzunaretoan. Eta deialdi bat, eh, jai osasungarriak bultzatzeko argazki eta deitu dute. Berriozarko udalaren gazteria batzordeak eta ohitura osasungarriak bultzatzeko komunitate proiektuak antolatutako ekimena da eta 30 urtetik berarako Berriozarren herrioldatutako gazteei zein institutuko ikaslei zuzendua dago. Leiaketaren gaia ohitura osasungarriak dira, arlo ezberdinetan elikadura, arik eta fisikoa, substantziak altegarriak ez kontsumitzea, bide segurtasuna, sexualitatea berdintasuna eta ingurumena. Argazkiek izenburua izan beharko dute, zuri beltzekoak edo koloretan eginak izan daitezke eta lan horiek aurkezteko epea urtarrilaren zazpitik tik 18 bitartean zabalduko da. E, udaletxeko hau zo bulegoan, edota ondoko e-mail elbidean juventuzabildua berriozar.es Sarien artean, kirol edo eskolarako materiala dago eta lausari izanen dira bigarren Hezkuntzako institutuko lehenengo bigarren, hirugarren eta laugarren mailetako ikaslentzat eta beste bisari berriozarko institutukoak ez diren gazteentzat. Bestalde, kanpaina berri bat jarri zen abian, abenduaren batean, erabilitako jostailuak eta mobilak jasotzeko. Erabilitako jostailuak bilduko dira egun hauetan, baliabide gutxiagoko beste aur batzuek jostatzeko aukera izan dezaten, gertu dauden egu berri eta urte bukaera hauetan. Bestalde, erabilitako sakeleko telefonoak emateko aukera ere egonen da eta bildutako diru guztia gurutze gorriak antolatutako gizarte proiektuak burutzeko erabiliko da Jostailuak hauzokidea laguntzeko elkarteak banatuko ditu eh, berritako kampainan eta zuen jostailuak utzi nahi baldin badituzue eh, gazten gizarte etxean egin dezakezue asteartetik igandera bitartean eh, ariatxaleko bostetatik sortzietara artekalekaleko seigarren zenbakian. Sakeleko telefonoak Berri ez gaztehen gizarte txean izan e, horretaz aparte gaztehen gizarte txean uzteaz gain Berri Ozarko Institutuan eta Berri Ozarko Udaletxeko bulego nagusietan utz ditzakezue astelendetik ostiralera goizeko ordutegian. dirata en gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu lenik eta behin berria egunkariari erreparatuko ndiogu eta onako titularria topa dezakegu Leherro nagusi bezala. Bertek gaztelaniaren erabilera areagotu nahi du ikastetxeetan Euskararen kaltetan. Beste kontuen artean, hause desobedientzia bultzatuko du sortuk estatuei aurre egiteko. Eta bukatzeko, ekonomia kontuak elak eta labek grebara deitu dituzte osasunbideko langileak. Diario de notizia hartuko dugu orain eta hauek ere, e, ezkuntza aurre proiektua e, izanen dute izpide bere leherroburu nagusian, hiri iribasek berti eskatu dio Nafarroako eredu linguistikoak errespeta ditzala. Estatuko fiskaliak ez dio uko egiten Nafarroako kutsaren ondarearen galera ikertzeari hori beste leherroburuetako bat eta erreportaje interesgarri bat ere badakar diario de notiziasek. Baraina ingo senare mazte batek irurogeitona plastiko behar du euren semea hartatu hartatua izateko Bukatzeko Nafarroako osasungintza ere izpide du diario de notiziasek. Nafarroako osasungintza gerrarako prest hori da izen burua, lehenai batu dugun bezala, elak eta labek engrebara bara deitu dute, satxek eta medikoen sindikatuek bertan bera utzi dute euren deialdia. Gara egunkariarekin jarra ituz, eh, onako titularriak irakurditzak egu sortu kabenduaren ama bostean abiaraziko du bere hildo politikoari buruzko barne ezta bai da. Eta beste kontuen artean alderdi populariaren tzatoso garrantzitsua den zerbait. Partido populariak bartzinari galdetu dio zergatik astelenean etzen Espainiako ere entzun. E, beste kontuen artean ba, mobilizazioak eta aurretik e, irakurri edo entzun ditugun beste e, titular bat. Elak eta labek lanuztea deitu dute osasunbidearen desegitearen kontra hilaren amazazpirako. Eta bukatzeko garak nabarmentzen du durangoko liburu eta disko azoka aste ardagoela krisian ere indartxu. Eta gure herripasoarekin amaitzeko diario de Navarre hartuko dugu esku artean eta ondoko titular irakurriko dugu. Oinarrizko osasungintzako greba bertan bera gelditu da nafarroa. Aipatu behar dugu lerroburu hau ez dela egia erabat, elak eta labek ez baitute bertan bera utzi deialdia, bai ordea medikuen sindikatuak eta satsek, baina hori diario de Navarreak ez du aipatzen. Bestelako kontuen artean, hause, iruneko belenak prezintzen, ez daude jada eta ekonomia kontuetan errenta altuenei ezarritako IRPF-a euneko berrogeita bederatzitik berrogeita amabira garestitu liteke. Bukatzeko kirol kontuak aipatzen ditu, diario de Navarrak eskubaloi kontuak zehatzago esan da. Anai, aurre egin zion Bartzelonari, baina porro egin zuen kopan. Zirata, gaurko lerroburuak irakurri ostean eguraldiari buruzko informazioa emateko ordua iritsi zaigu. Hune honetan, bost graduko temperatura daukagu berri oz egunean zehar temperaturek ez dute gora eginen, ez nabarmen behintzat, zazpi graduko temperatura maksimoak aurri ikusten baitira gaurko. Zeruei dago kionez, euria izanen dugu egun osoan zehar, euri pixkatxo bat goizean eta zakarriago agriatxalde partean. Eta hausia izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan behirri osarirretiaren sintonian eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. y rat en el 100.8 de fm ver usar no y ra en un punto sortie dos grande aquel que no falla sino el que nunca se da por vencido Está Fernando viendo la bandera. Cuadro. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón.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 Como hemos comentado antes, vamos a hablar un poquito de montaña o más eh, concretamente hablando de la tercera semana de montaña, ¿no es así, Jaime? Así es, y es que hoy tenemos aquí en nuestros estudios nada más y nada menos que a uno de los responsables de la semana de montaña que van a conocer nuestros oyentes enseguida porque es, como decía, nada más y nada menos, uno de los que de, los, de las personas que pilotan y que, por tanto, es responsable del programa deportivo de esta radio de Aurrera Betty que se emite todos los lunes a las nueve y media de la noche y lo decimos de paso para que todavía no lo sepa. <risa> Tenemos aquí a Gunon Akiny Ebulón. Y además eh, vamos, también muy conocido por nuestros oyentes ya que se le oye en diferentes cuñas, entonces vamos. En diferentes hemos... cuñas en diferentes horarios también con Eso el ángel Betty, ¿no? Porque a veces Eso suena de madrugada. Pero no pero... lo hemos traído, John, porque sea uno de uno de los compañeros de, de esta radio, uno de los eh, comentaristas, locutores de esta radio, sino porque es miembro del BKE y organiza uno de los organizadores de la de la semana de la montaña, de la esa tercera semana de la montaña que se va celebrar ya desde este mismo viernes con una batería de actividades que ahora desgranaremos y en, la, en, en Berriozar, en este mes de diciembre, gélico mes de diciembre, lluvioso mes de diciembre que no hace tiempo para ir al monte, pues nos quedamos en casa y hablamos de monte. Kini, estaba por empezar esta entrevista diciendo, oye, ponemos la cuña y nos vamos. <risa> eh, sí, porque sí, ahí bueno. nos explicas todo, me parece Sí, el día que la hice dije, Uf, me ha quedado un poco larga y además te avisé, creo que es la cuña más larga de la radio de Beriozar pero No, además va la cuña más larga de la historia Necesitaba meter todas las actividades para que la gente se entere porque si no se enteran por las ondas que se enteren por papel y si no por ...por la red, pero la gente se tiene que enterar sí o sí. Bueno, ahí van a tener eh, expuesto también en euskiplaza.net... Eh, ...todo a, todo el cartel que, que expone toda la actividad de esa semana de la montaña... ...para que vayan consultando y no se vayan olvidando de las horas... ...los días y la actividad que, que se va a ofrecer. y eh, Empezamos ya este mismo viernes con una exposición, cuéntanos un poco. Sí, bueno, este viernes empezamos con una exposición fotográfica... la ha titulado Los 14.8 miles... Es como su nombre dice, es una exposición de las 14 montañas más altas del planeta, las 14 montañas terrestres, porque claro, uh -huh. la más alta del mundo es una montaña submarina que tiene 10.000 metros de altitud y sobresale del mar 4.000. Entonces hablamos siempre de montañas terrestres. Ah, vamos a subir tú y yo, Kini. Sí, pues bueno, creo... como solo hay que subir 4.000. ¿no? Ah, pero, oye, son, tiene 10.000. Sí, sí, pero además creo que es el clima tropical, ¿eh? Tiene que alguna isla por ahí por... ...de estas islas desconocidas... Uh -huh. ...entonces bueno, eso es, sin más son... Eh, ...siete, pa ocho paneles... ...con dos fotografías en cada panel... ...los catorce, ocho ...una breve explicación... ...de la ubicación de la montaña... ...entre qué países colinda... Eh, ...cómo se llamaba la primera expedición que subió... ...el primer montañero... Bueno, pues ...una serie de datos... Eh, ...que a me parecía que la gente debería saber... Uh -huh. ...así que y... aparte de exposición fotográfica... ...está una exposición educativa, ¿no? Por es, sí, pase por eso allá... es. ...entonces estará del 7 al 15 ...en las piscinas... Y el día que es el día grande de la, de la Semana Montaña, que es en auditorio, luego hablaremos, pues la pasamos allá del 15 al 23, para uh -huh. que la Escuela de Música también acoja la exposición. La exposición. Es que en las cosas piscinas Música el polideportivo, no vaya a ser que se moje la exposición. La... <risa> la van a poder ver también los que no vayan a la piscina. Efectivamente. Sí. De... En el acceso de... Sí que es cierto de... que es en el ascenso de la piscina donde se ven poner estas eh, exposiciones fotográficas, y que es habitual, porque ya lo habéis hecho en alguna otra ocasión. Sí, el o, año pues, pasado. La por la que ponéis en dos sitios diferentes el... Pues aprovechamos que lo vea más gente, Aprovechamos el tirón que tiene la escuela de música, que pasan muchísimos alumnos y padres. creemos que es un punto caliente de, para montar una exposición y luego aparte porque el propio sábado vamos a hacer una, un acto en el auditorio, entonces a la gente que vaya antes o después de haber el acto, se pasen en la vean. Yo creo que es una forma de asegurar que la exposición se va a ver, ya que cuesta trabajo montarla, por lo menos que Ah, pero eso es. Sin embargo, eh, la exposición que se abre, como hemos dicho, este viernes, pero lo digamos el grueso de la semana de montaña tendrá lugar la semana que viene. ¿Ya ¿no? habéis invitado a Sabián Andueza para empezar la semana? Sí, bueno, Sabián Andueza va a ser una de las personas que haga una proyección, o sea, dentro de las actividades... Nos, nos colabora con nosotros y hace una predicción. ¿Y en qué va a consistir? Creo que son los, los lugares por los que ha estado él. No, o... nos, va, no, no, sí. nos va a contar dónde ha estado. Eso es. Como no ha estado en casi ningún sitio. Eso es. Como yo siempre digo que para mí Andueza tiene el máximo respeto al mundo porque lleva en el monte más años que yo vividos. Entonces siempre lo tengo ahí como un pedestal. Y es una proyección que él ha hecho eso pues, los lugares por donde camino. Es que más claro agua es todos los sitios que ha estado, ha recopilado fotos y nos va a hacer una proyección. Un resumen será, eh, Kini. ¿no? Bueno, resumen no ¿eh? sé, porque resumen... Pues entonces igual, aquí estar, de dormir. Podríamos estar horas. Sí, sí efectivamente, podríais es, centrar toda la semana de montaña en su, en es, su es, charla. Es una pequeña proyección de 30-40 minutos. Y luego volvéis a echar, o eh, volveréis a proyectar BKE Himalaya 2011. Sí, eso el viernes a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, perdón, Eso es una espina que se nos quedó clavada. El año pasado la verdad que tuvo mucho mucho boom el tema de la expedición, le dimos mucha bola. El, la escuela de música el año pasado tenía 180 localidades, apareció muchísima gente más, eh, se llenó la sala, entonces intentamos habilitar una sala contigua para emitir a través de internet, hubo un fallo técnico, cayó el servidor me parece y se quedaron 50 o 60 personas fuera sin, sin verlo. Entonces, eso, a pesar del éxito de la Semana de la Montaña del año pasado, eso a nosotros se nos ha quedado clavado. Entonces dijimos, mm -hmm. vamos a ofrecer la posibilidad de que la gente vuelva a disfrutar o que la vea por primera vez en, en pantalla grande. Entonces... Mm -hmm. Eso ha sido la, la principal el principal motivo de, de, esta, de esta proyección. Además, una buena proyección, una proyección que, que refleja muy bien cuál fue la vivencia de esa expedición y que, bueno, seguro que tanto al que lo ha visto, como dices tú, como bien dices, Kini, como al que todavía no lo haya visto con mayor razón, le va a interesar. Y, bueno, es un material eh, videográfico que está ahí y que hay que aprovechar, ¿no? No cuesta nada ponerlo en un día de la semana y animamos a todo el mundo a que acude, pero aparte, Este año no ha habido Himalaya. No to todos los años se puede organizar no. una <ríe> expedición al Himalaya, Kini. No, no, eso... Yo siempre, el año pasado decía siempre, joder, tenemos tres añitos y en tres años hemos sido capaz de, por así decirlo, mandar una expedición al Himalaya o colaborar. Entonces, joder, pues para un club tan pequeño, de, de, de, de, de, de pequeño en socios, pequeño en presupuesto y pequeño en... en Sí, eh, en edad todo, en edad en... pues solamente teníamos uh -huh. tres años ya organizar semejantes cosas pues era un orgullo ¿no? entonces Para nosotros fue un pelotazo. Sin embargo, no acaba ahí la cosa, que nadie piense que se, la Semana de Montaña acaba con ese recuerdo a la a la expedición al Himalaya de 2011, sino que eh, hay otra proyección y además coincide con el que decías tú que era el día grande de la eh, Semana de Montaña, el día 15. Eh, creo que esta vez va a ser en el auditorio y encima va a ser muy especial porque después va a haber un memorial, ¿no? Eso es, sí. El sábado 15, pues en el auditorio habrá una proyección. La, bueno, las actividades empiezan a las 8 de la tarde. A las 8 menos 10 abrirán las puertas o así. Eh, va a ser con aforo limitado, esto que quede bien claro. La actividad la, de ese día, quieres decir, Quine, sí, con el resto... la actividad va de ese día, sí. Ah, con aforo limitado, o sea, no nos... Si se llena, va a ser mucho. Yo no creo que, que llegamos completos. Pero bueno, que se, el aforo va a estar controlado, no bueno, nos podemos permitir ningún tipo de denuncia por la policía ni por lo que sea. Entonces vamos a ser muy... o sea, va a ir a rajatabla, o sea, el aforo que hay, ni más ni menos. Entonces comenzaremos con una proyección que nos va a realizar Íñigo Barberena, un montañero conocido aquí en el pueblo, y se titula Ruta 4000 alrededor de Monterrosa. Entonces nos va a contar, es una ruta que hicieron por montes que tienen 4000 metros de altitud uh -huh. alrededor de, de Monterrosa, Y bueno, yo no quiero adelantar porque quiero que la gente acuda y la vea. Yo creo que es una proyección bastante bonita. Y a continuación eh, se hará el memorial a José Luis eh, Cisneros Izquierdos, más conocido como Pelayo, que bueno, pues por desgracia en los últimos años de su vida se, se dedicó, le pegó bastante a la montaña, hizo bastantes tres miles y cosas así, y bueno, pues falleció en el Monte Brazatos el 13 de octubre de, de 2002. Entonces... Los, entre los amigos y el club eh, decidimos hacerle un pequeño memorial, un pequeño homenaje por este décimo aniversario. Diez años para recordar a aquel eh, amigo y compañero y buen amigo y buen conocido y vecino de Berriozar, Pelayo. Y tendremos esa ocasión, seguro que, que llenáis el auditorio y seguro que esta semana pues vuelva a ser un éxito. Ya es la tercera que organizáis, kini Sí, tercera en cuatro años. Tercera o sea. en cuatro años y, bueno, ¿qué tal de pelillas? ¿Cómo andamos de pelillas? Porque la cosa está tan mal que, que mm -hmm. tanto recorte y tanto recorte, pero vosotros seguís organizando este tipo de cosas y estáis empeñados en seguir adelante, ¿verdad? Sí, sí. Eh, a pesar de los recortes, hemos sido bastante cabezones. Vengo del ayuntamiento, he estado desde las ocho y cuarto hasta prácticamente hace 10 minutos en el ayuntamiento, por otros motivos, pero también incidiendo en que bueno, la semana de la montaña yo creo que ya ha cogido una cierta categoría y hay que fomentarla, hay que que tampoco nos, nos ocasiona mucho gasto, pero el que hay se tiene que cubrir, entonces eh, estábamos reclamando dinero para esto. Y además es muy querida porque las, los datos están ahí todos los años tiene tiene acude mucha gente a, a las actividades que se organizan en torno a la semana de la montaña y bueno ahí está la exposición que dura bastantes días y en diferentes puntos como hemos comentado antes polideportivo y escuela de música que la veo muchísima gente que se ve que, que interesa porque no hay que hacer más que acercarse un momento por allí para ver con qué, cuánta gente se acerca a, a visionarla y ...y eh, bueno, tenemos hoy una batería de actividades... ...y llevamos ya al final de la semana... ...el 16 de diciembre... ...si hace buen tiempo... ...y si no también... ...una salida montañera... ...sí, claro, yo creo que es el, el colofón, ¿no?... ...una semana de montaña, tiene que haber una salida montañera... ...en esta ocasión la organizan... ...los amigos de la montaña... ...eh... ...entonces claro... Eh, ...son ellos los que la organizan... ...saldrá desde la Plaza de Gusqui a las 9 de la mañana... Como ¿Y, no, dice, ¿Y no a las 9 y 1? Como dice Saber Andresa, y no a las 9 porque no se espera a nadie. Entonces, yo, yo tengo que recalcar que es a las 9. Nosotros solemos dejar 10 minutos de margen, pero ellos no. son seis más jóvenes. Sí, entonces eso. El monte que se irá se llama Ira Curri y es de 1.142 metros de altitud. Es una bueno, es la aportación que hacen los amigos de la montaña esta semana a la montaña. Bien, habrá que llevarse un sí. libro a... Lo, a... ¿A ese monte? ¿Ira Curri? <risa> <risa> Jaime, no estamos preparados para un chiste tan malo a las nueve y media de la mañana. <risa> me, has pillado, me has pillado en orsa y como eh, suele decir, de todas formas, eh, Kini, hablando precisamente de todas estas eh, actividades y ahora que ya hemos eh, repasado eh, lo que va a dar de sí la semana y eh, me imagino que tendrá una labor de preparación eh, importante el, el hecho pues, de, de pedir a la gente que haga eh, proyecciones que presente eh, sus actividades hacer una exposición eh, charlas etcétera etcétera eh, eso llevará su tiempo eh, mucho lleva mucho <ríe> tiempo a que eh, llevamos prácticamente desde octubre organizando todo Eh, son muchas horas se hace con, con cariño porque si no estas cosas no se harían la gente se quemaría también es cierto que hay gente que le toca pringar más que a otras pero al fondo al final si lo que realmente te gusta es este mundillo, eh, lo haces a gusto o sea, uh -huh. yo muchas veces he estado hasta la, bueno, Busquiplaz habrá recibido correos míos <risa> a la una y media de la mañana de, de, de carteles, de actividades de, de correos de y es porque estoy en casa preparando cosas Cosas que, de, que, que puedo hacer yo y, y las, las voy enviando. Pero bueno, hay un grupo de gente que colabora allá y da gusto. La es que si no, estas cosas no serían. Sí, porque al final con la iniciativa de la gente es como se, se hacen y, y no tanto con... con... ¿Con mucho dinero? Porque al final, bueno, pues con, con lo que tenéis ya vais vais tirando adelante, ¿no? Sí, bueno, si dentro de 20 años seguimos haciendo semanas de la montaña, <risa> yo creo que se harán a golpe de talón, ya se trayendo montañeros famosos, pero ahora en los comienzos pues tienes que tirar de favores, favores claro. personales de montañeros que conoces, de, de amigos de montañeros, al final tra se trabaja con, con el trato humano, por así decirlo, el favor. Dentro de muchos años, cuando esto era un club de la hostia pues a golpe de talón. Se, tirará, se traerá aquí a todos los himalayistas del mundo y se les pagará lo que haga falta. <risa> Bueno, entonces, eh, para entonces tal vez la, la radio también esté a, esté a la altura, pues no sé, de, en cuanto a pasta, digo Pues, de, de ah, de la pues siguiendo con ser, la tontería, o sea. tenemos un sueldo de 3.000 euros Por eso, que podremos invitaros sí. a nuestro a nuestros nuevos estudios que estarán en lo alto de un edificio Do bueno, no sé. una, En lo alto de una torre de cristal Efectivamente Bueno, no, no subáis tanto por mucho que estemos hablando la semana de la montaña Sí que eh, nos está dando crimen. el mal de altura ya ya eso es, nos está dando el mal de altura nos tenemos que ir a los informativos en castellano, como tú bien sabes ha llegado la hora de despedirnos hasta un... bueno, hasta hasta luego y, y nada, gracias por, por estar hoy aquí con nosotros y, y un saludo y ánimo y a ver qué tal sale Eh, nuestros mejores deseos para esta semana esta tercera semana de la montaña que empieza este mismo viernes con esa exposición en el polideportivo nada, seguimos para adelante Música well, on with a stiff, stiff upper lip, looking down in a Pérdoles 5 de diciembre de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo en castellano. Esto es Berrión Noticias y comenzamos, como hemos dicho, haciendo repaso a la actualidad y con la tercera semana de montaña organizada por los grupos montañeros de Berriozar. Beca de Mendita Aldea, organizado por tercer año consecutivo la Semana de la Montaña de Berriozar, que tendrá lugar del 7 al 16 de diciembre. Así, este mismo viernes, día 17, se abrirá al público la exposición fotográfica Los 14 8.000, es que permanecerá abierta hasta el día 15 en la Galería del Polideportivo y entre el 15 y el 23 de diciembre en la Escuela de Música. El día 12, miércoles, el montañero Xavier Andueza ofrecerá la proyección titulada Los lugares por donde camino en el Culturhuene y será a las 7 y media de la tarde a la misma hora y en el mismo lugar, pero el día 14 viernes tendrá lugar la proyección BKE Himalaya 2011, mientras que Íñigo Barce Barcerena hablará sobre la ruta de 4.000 alrededor del Monte Rosa mediante otra proyección y a continuación se realizará un homenaje en memoria a José Luis Cineros Pelayo. Todo ello será el día 15 a partir de las 8 de la tarde en el auditorio. Por último los amigos de la montaña han organizado una salida al monte Irakurri de 1.192 metros y la cita será desde la plaza saldrá de, de, la, desde la plaza Eguski a las 9 de la mañana. Y nos vamos ahora al Centro Mendialdea 2, donde se ha organizado una encerrona, un encierro para exigir el restablecimiento del servicio de transporte escolar. La Pima Mendialdea, Gurasolcarte, ha organizado un encierro en el Centro Educativo para seguir exigiendo al Gobierno de Nafarroa que reinstaure el servicio de autobús escolar. El encierro tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre. Según los organizadores, el objetivo de esta actividad es doble. Por una parte, seguir reivindicando el tema del transporte público y por otra, incidir en el Departamento de Educación ocupando una pequeña parte del centro escolar en horario lectivo. Los padres y madres de Mendialdea comenzarán su encerrona el día 13 jueves a las 9 de la mañana, hora en la que ofrecerán una rueda de prensa. La salida está prevista para el viernes 14 a las 4 y media de la tarde. En ese mismo instante partirá una manifestación desde el centro escolar hasta la plaza Euskelerria. Y hablamos ahora de patrimonio inmaterial de Berriozar. El año 2011 el Ayuntamiento de Berriozar encargó a la Universidad Pública de Navarra la realización de un trabajo de recopilación del patrimonio inmaterial in de nuestro pueblo. La finalidad del trabajo era recopilar información de nuestras personas mayores para conocer cómo era nuestro pueblo en el siglo pasado, la forma de vida de todos sus su en, en todos sus, sus aspectos, la casa, el trabajo, la familia, la escuela, la iglesia, las relaciones, las celebraciones, etcétera. Son 30 las entrevistas 10 de las cuales ya se han han sido realizadas el próximo viernes 14 de diciembre a las 6 y media de la tarde se presentará en el auditorio el trabajo llevado a cabo hasta el momento. Y cambiamos de tercio para informar sobre una nueva convocatoria la del concurso fotográfico para reflejar las fiestas más saludables La Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Berriozar ha organizado un concurso para reflejar mediante fotografías los estilos de vida saludables en fiestas Podrán participar todos aquellos jóvenes entre 11 y 30 años empadronados en Berriozar y estudiantes del Instituto de Educación Secundaria también de aquí de Berriozar. En cuanto a la temática se tendrá en cuenta la promoción de hábitos saludables en los siguientes áreas nutrición, ejercicio físico, el no consumo de sustancias nocivas, seguridad vial, sexualidad, igualdad y medio ambiente. Las fotografías serán tituladas eh, en blanco y negro o en color y se entregarán en formato digital y en forma de papel de tamaño folio. El plazo de presentación estará abierto entre los días 7 y 18 de enero. Las obras podrán presentarse en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de 8 y media a una y media horas o a través de la dirección electrónica juventud arroba berriozarp punto es Los premios consistirán en material deportivo o escolar. Habrá cuatro premios para los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto del Instituto de Berriozar y otros dos premios para jóvenes que no estén estudiando en este centro. Otra campaña. Se acercan ya las Navidades y por ello se ha puesto en marcha una recogida de juguetes y móviles usados. Desde el pasado 1 de diciembre se recogen juguetes usados en el Ayuntamiento de Berriozar para que otras personas con menos recursos puedan jugar estas Navidades y fin de año. También se podrán donar los móviles o usados para que el dinero recaudado se pueda utilizar para proyectos sociales organizados por Cruz Roja. Los juguetes serán repartidos por la Asociación de Ayuda al Vecino en la campaña navideña. Los puntos de cogidas serán los siguientes, por una parte el Centro Cívico Juvenil en el número 6 de la calle Artecale del martes a domingo de 5 a 8 de la tarde y por otra parte el Instituto de Berriozar y el Ayuntamiento que también recogerán esos móviles los de lunes a viernes en horario de mañana. Ahora ya de abrir nuestro kiosco digital y de echar un vistazo a la prensa del día, a los periódicos, cuéntanos Jaime. Los eh, titulares de la prensa digital que comenzamos con Diario de Navarra, los belenistas mm -hmm. de Pamplona ya tienen todo preparado para la exposición del Valverde, empieza a oler ya a Navidades. Bueno, ya estamos ya de todo metidos en Navidades, es no más que ver los anuncios <risa> por todos los lados. Hoy estaban poniendo las bombillitas los eh, trabajadores del lleva, Ayuntamiento lleva, lleva y, un tiempo, y bueno, estamos ya más que en prena. Navidades, ¿no? Habrá que preguntarse en esta noticia de los belenes de Pamplona si tendrán animales. Lo digo porque su excelentísima señor Benedicto hace poco ha escrito que recientemente, recientemente ha escrito que en el Belén realmente no lo sabía. Eh, también ha escrito otra cosa eh, en ese sentido y es que aparte de que no había animales, los Reyes Magos no venían de Oriente sino de Andalucía. Eso sí, lo dijo no. ayer. Y no solo eso, sino que encima <risas> tampoco existía estrella. Vamos, que se ha el Belén. Los sindicatos desconvocan la huelga en atención primaria en Navarra. Sindicatos de Dirán, de, para Dirán de Navarra los sindicatos lo han desconvocado porque el sindicato El sindicato médico de Navarra y el sindicato de enfermería así lo han hecho, han llegado a un acuerdo con el gobierno, pero no es del todo cierto, porque como luego comprobaremos en otro titular de otro periódico, sí que existe una convocatoria de huelga. las tarifa de IRPF a las rentas más altas podrán subir del 49% al 52%. Parece ser que UPN y PP están dispuestos a admitir esta propuesta de la oposición y, de alguna manera, en definitiva, igualar igualar los tipos de, de los tipos a los que ya existen en el estado. Y seguimos con Diario de Navarra, Iribas pide a Word que la reforma educativa respete los modelos lingüísticos de Navarra. Estamos hablando nada más y nada menos de una propuesta que ha supuesto todo un terremoto ayer del ministro de Educación a los consejeros de Educación de todas las comunidades autónomas del Estado y hasta el propio Iribas de UPN parece que la cuestionan, ya que dice que el modelo de pues no debe ser tan peligroso, no debe de euskaldunizar eh, tanto, ¿será? Y seguimos con la Fiscalía General, que no descarta investigar la pérdida de valor patrimonial de la Caja de Ahorros de Navarra. Y seguimos con la Caja de Ahorros de Navarra, vueltas a pesar de que ya no exista o... En fin, ¿qué, qué, qué pasará con la Caja de Ahorros de Navarra? Un matrimonio de Barañá necesita 60 toneladas de plástico para tratar a su hijo. Lo que necesita son 12.000 euros, señores. Y acabamos con el periódico Gara. El Pepe pregunta a Barcina por qué el lunes no se hizo sonar el himno español. ¿Y por qué? Pues que si lo pregunte a la señora Martina. No sé por qué sospechan de ella. Ela y Lab convocan para paro en Osa Sumvidea el lunes 17 contra el desmantelamiento. y Esto es lo que comentábamos antes. Hay una convocatoria de 6 horas en el Servicio Navarro de Saludos a Osa Sumvidea y una jornada completa de huelga en atención primaria y continuada eh, por parte de los sindicatos Ela y Lab. Y finalizamos con una noticia sobre el empleo. El desempleo sube un 1,75% en un mes y alcanza ya los 222.918 personas en Euskal Herria, en Ego, Euskal Herria. Nafarroán, una subida del 1,68%. Datos a 31 de octubre en Berriozar, 1.026 parados y paradas. Es que ricasco Jaime y después de ver eh, la prensa del día es hora de hablar de la previsión meteorológica. Música Bien, otro día frío el que nos espera hoy. En estos momentos tenemos 5 grados de temperatura en Berriozar y parece que el mercurio no se moverá durante todo el día. Tendremos máximas de hasta 7 grados y en cuanto a los cielos pues permanecerán nublados y con chubascos, chubascos de carácter débil durante la mañana y más fuerte a lo largo de la tarde. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo en castellano a nuestro Berrión Noticias. Más información en próximas ediciones en Berriozarriate en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en guzkiplaza.net. 9 a 11 de la noche, Euskal Música Novedades, temas del recuerdo Agenda de conciertos, noticias Discografía de grupos, entrevistas Directos Todo esto y mucho más en el 100.8 De la FM, Berriozar y Ratia En Euskiplaza.net Y en Música en tu punto blogspot.com. Recuerda, los jueves de 9 a 11 de la noche Euskal Música, tu cita con la música local. Zirata e, internetera murgilduko gara orain, ba, sarean gure sekziarekin, eta kontaiguzu iguzu, Jaime, ba, zer ekarri diguzten gaurko netan? Durango da, durango datuzen egunetan, ospatuko da, urtero antolatzen den, durangoko azoka, kulturaren inguruko ekoizpen guztia, anegongo da, eta zer esanik ez, e, aukera polita ere euskarara hurbiltzeko eta hango liburuak eta hango diskak eta begiratzeko baina sieaski o netkin lotuta ez dugu zer esango e, bai bai ber e durangon eta durangoko azokaren E, ospakizunaren aitzakiarekin independentista sareak antolatutako ekimenari buruz. E, alegia, biar konstituzio eguna da, konstituzio espainarraren eguna ospatzen da, festa zenbaitokietan, zenbaitokietan lan egitea erabakitzen dute, beste batzuk lan egin behar dugu alabe arrez, eta, enfin fin, e, independentista sareak antolatu du durango koazokadela eta E, ekimen independentzaren aldeko ekimen enkimena. Entziongo dugu txutxi Ariz Navarrena e, Ariz Navarretaren itzak e, independentista sariaren bozera malea honen inguruko hausnarketa egin, ez? Ba, independentsiek subarrizko e, zentrali da dau e, gaur egun e, estabai da politikoan. Ja, sartute gauz, bete ba, independentzien alde eta kontrako argudioen konfrontazioan. Eta hori, e, gero eta bogorrako izango da. Hori aregagotu behinko da, datozen garaietan. Eta hil horretatik ikusita gainera diadak izan duen arrakasta eta horrek sortu duen urrikara. Ba, bueno, jasotzen ari gara erritar askoren departetik, baita ere ba, Euskal Herrian ere independenzean aldeko mobilizazio batek imiteko proposamen. Bueno, ba, jendearen nahi hori kontutan hartuta, ba, ikusten dugu, abenduaren a e, egun egokia dela, holako mobilizazio bat iketu, ezta? Eta, bueno, abenduaren zeian alde batetik daukagu, ba, hor e, Espainiare jai e, inposatu bat, Justo oso ireingarria, zein posatzen digute, Espainiar konstituzioa ospatzea. Eta justo konstituzio horrek, bude ba, herriari, bukatego egiten dio, bere naziotasuna, bere erabakitzeko eskubidea, bere independenziarako aukera, eta den. Ta orduen benetan iraingarria. Orduan zentsu horretan ikusten dugu ba egokia dela egun hori bai erantzuteko inpotsaketari eta baita ere independentziaren aldarrikapena kalera ateratzeko. Baina beste alde batetik abenduaren 6 e, bueno, ireki egiten ditu bateak eh Durangoko asoka, ezta? Eta zentsu horretan ba, hori da, ezta? Eh gure kultura istiaren pokoakor durango egongo dira, benzat, e, laube kulttasia, ez? Eta bueno, ba pinp kontu hiek lotuta planteatu dugu Egun berde bat, independenzean aldeko egun oso bat antolatzea Durangon abenduaren zeian, eta egun osoko egitara orden barruan baita ere ba, martxaba, independenzean aldeko martxaba, arratza horrez. Eta guk kontuan izan dugu baita ere urankoko azokak eh, dauken eh, arrantzia eta baita esan nahia eta hori kontutan hartuta ba nahi dugu antolatugu guzti hau eh, kultura, euskera, sormen eh, mundua munduaren bitartez nahi dugu mundu guzti hori izatea protagonista eta, bueno, planteatzen duguna da mundu horretatik datuzen elkarpenekin antolatuko dugu egitara gozoa jasotzen ari gara, hainbat ekarpen iago jasoko ditugu eta ekarpen horiekin ba nahi dugu antolatu egun oso hori, baita ere, martxa ere, eta izatea duetotan e, euskal kultur munduak, euskera munduak, e, sormen munduak egiten duen aportazio handi bat independenziaren. Eta, bueno, uste dugu momentua dela, holako erakustaldi bat egiteko ere, eta dehi egiten diegu herritar guztiei bueno, parte hartzeko, zer guztu nahi dugu holako mobilizazio guztiz, abal, anitz eta parte hartzea izatea. Beraz, Abenduaren zeian, denok Durangora. Abenduaren zeian, denok Durangora, hori esaten zuen eh, txutxi Arizna Barretak. Independentsia modan dago, independentsia <laughs> bueno... Si besterik ez dagin behar zenelaako eta beda politikoa dagoen Estatu mailan, Katalunan hemen Euskal Herrian eta hartzen e, ari den independentintzaren aldarria hartzen ari den e, ohua bueno, e, inrra eta bar, bareta e, krisi hegoera ekonomiko honetan are gehiago oraindik.. E, bueno, Hor dago, beraien proposamena da, eta guk eskaini egin dugu, e, e, ditugun unien bitartez entzuteko aukera, e, bueltatuz durangoko azokara, go, goratu, baiet, krisi garaian gaudela, baina krisi garaian egonarren, Eh, aurtengo aurtengoe koizpena ez da makala izanen eta aukera polita dela bai. olentzero eta erosteko finiaan, eta pizkatxo bat zure burua kontrolatuz gero eta yakindaz ere erosi nahi duzun eta gabonetako pariak erosi nahi baldi nahi dituzu finean ba, aukera polita da ere tira hmm? ba, aurrera jarrituko dugu eta berehala itzuliko gara oraingoan ba, etxerako aholkuekin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 Bueno, estoy leyendo ahora el tema de la Eso sección, sí, efectivamente, el tema de la sección que vamos a tratar ahora de las eh, los remedios caseros y la verdad es que no salgo de mi asombro John, cuando el fe? titular tienes fe. Tienes eh, fe, depende para ¿tú? qué. <ríe> no sé si tengo mucha fe en el jade eh, como elemento que atrae el dinero porque eso es lo que pone aquí en el artículo que a, me has Tiene mandado. una explicación El jade, como tú bien dices, es una piedra que eh, Nos asegura que atraen el dinero. Y yo he dicho, bueno, ahora que está todo el mundo comprando boletos de la lotería, de esos que luego no le van a tocar. Es decir, ahora que mucha gente se está gastando verdaderos eh, dinerales en comprar décimos de la lotería, de esos que luego no le van a tocar. <risa> y, en, y en buscar cheposos y embarazadas eh, para frotar es, el, el décimo. Es momento de traer una noticia, un consejillo para para conseguir dinero. ¿Y qué hemos encontrado en la red como consejos para conseguir dinero? Pues las propiedades es del, del Jade, el Jade o Jade, para atraer ese dinero, que son eh, los usos mágicos que tiene para mejorar el negocio, el que lo tenga, o mejorar, bueno, pues las relaciones incluso hasta amorosas. Las piedras, se dice que <risas> las piedras en cuestión, y las gemas tienen usos mágicos y propiedades para obtener diferentes beneficios, se necesita mejor, si necesitas mejorar el negocio, como decimos, o atraer dinero o, bueno, pues dicen que, que hay que hacerse con estas piezas verdaderamente La jade verde, dicen que es la buena, que es la piedra que además de las propiedades curativas que posee para equilibrar el cuerpo, para equilibrar la mente, pues que pueden ser un de gran utilidad para mejorar el negocio y atraer el dinero, como decíamos. Esta piedra, que se considera que es, que es receptiva, tiene diversos poderes mágicos, o eso es lo que aseguran, por lo menos relacionados con el amor, con la sabiduría, con, las prospe con la prosperidad, con el dinero. Y bueno, dicen que favorece... Eh, el razonamiento nada más y nada menos que brinda el equilibrio que te clara Eh, la mente eh, para la elaboración de ciertos pensamientos de formas, pensamientos adecuados vamos me, es un chollo de piedra me imagino, me imagino de que lo, que lo del razonamiento también bueno, será depende de cada uno porque bueno, hay algunos casos que donde no hay mata no hay patata ¿no? Eso por es, mucha piedra sí, sí, sí, sí. yo ahora me estoy acordando de una persona muy concretamente no voy a decir quién pero como es probable que nos esté escuchando pues mira, oye eso pues que, que igual te mando una piedra de esta chica bueno En fin, y no penséis es... en mi pareja que no estoy hablando de ella. No, yo desde luego no no no estaba pensando en no, ello, tú porque sabes estoy, de quién estoy, estoy, estoy hablando. Viendo... Sí, efectivamente. Yo yo estoy haciendo trampas. Aparte estoy haciendo trampas también porque me hago el sorprendido con el, el artículo que que traes eh, cada día, aunque ya lo estoy leyendo ahora mismo aquí en la pantalla del ordenador y la verdad es que como he dicho al principio no salgo de mi asombro. Estoy que vamos, no Eh, sí, es un poco eh, porque, increíble ¿no? Yo, sí, para los somos un poco incrédulos pero bueno, igual lo tenemos que probar, tampoco nos va a hacer daño eh, coges la piedrita te haces con ella... Hombre, al final es como llevar cualquier otra piedra, eso ¿no? Eso sea, es, y tampoco tiene que ser de grandes dimensiones para que nos pese y nos moleste, ¿no? Pero yo, sí, es que, que si nos aseguran que nos brinda la serenidad al sistema nervioso, que canaliza la energía para sacar provecho en el manejo del dinero, oye, pues, oye ¿qué pero, más queremos? Pero es que eh, cuanto más grande la piedra, mayor es la suerte y la canalización. Porque digo, ¿no? Si no... Eh, Eso sería injusto porque entonces solo los fuertes, además serían talles, ricos. Los Airjhatos claro. Hotzalles serían los que Eso se es. llevarían aquí eh, bueno, pues toda, todas las las buenas energías Eh, todo el dinero, todo el razonamiento, en fin, eh, al final serían eh, los amos del mundo. Estoy viendo además que aparte del jade, eh, en este mismo sitio también se promocionan otro tipo de eh, piedras eh, como el rubí que aseguran que otorga el éxito, la turmalina negra que eh, da defensa energética, hay piedras para el amor... El cuarzo blanco que también debe tener otras propiedades Vamos, que el mundo de las piedras Al final dapa es mucho. algo que, que es, es Un gran desconocido y, y la verdad que sí, que da para mucho No, no tendríamos que, que quitarle ojo de encima Lo que ya no sé es cómo hacernos con una de estas piedras porque supongo que no será de, de difícil acceso, sí. pero, pero Habrá que preguntar en la codena, ¿verdad? Eso es igual le preguntamos a Pampi a ver si a ver si tiene alguna piedra de estas o, o de otra clase, pero seguro si no que, que, la, seguro que y si no que las traiga, porque con todo lo que prometen algo de cierto tiene que haber. Seguro y no nos queremos burlar de la gente que que creen estas cosas ni muchísimo menos Porque, bueno, mmm, sí que tiene una explicación, ¿no? Yo creo que evidentemente por llevar una piedra de estas no te vas a hacer rico, ni te va a mejorar el negocio, ni nada por el estilo. Lo que sí que puede hacer es darte pues esa confianza que necesitas para estar pues más templado, más equilibrado. Mm -hmm. eh, y muchas veces eh, sirve eso, sirve una oración para alguien que tiene eh, creencias religiosas o sirve una relajación o ejercicios de yoga o de tantas y tantas otras modalidades para otro tipo de personas. Es decir, todo... Hay truquillos Hay consejillos que nos pueden servir Para tranquilizarnos En un momento de nervios Para templar esos nervios Como decíamos antes y, y, y ayudarnos a ser mejor Más buenos Y conseguir mejores resultados En nuestros proyectos Bueno pues con estos deseos Para que todo el mundo sea mejor Yo creo que ya nos vamos a despedir ¿no? Además ya hemos Muy llegado bien. al final Claro que sí De nuestro programa Ya son las 10 de la mañana y... y coger el paraguas Efectivamente Coger el paraguas Que me parece que va a seguir lloviendo Y de lo lindo hoy Así es, eh, coger el paraguas Hoy y durante los próximos días Que también anuncian eh, lluvias Si vais a la Feria de Durango también, llevaros el paraguas O el chubasquero, mejor el chubasquero Para no ir molestando a la gente Con el paraguas abierto, que además dentro de la carpa Tampoco dentro de la, de la zoca Tampoco os va a hacer eh, mucha falta Pues lo dicho, nosotros Yo por lo menos eh, vuelvo El lunes que viene Eso es, se me olvida avisar, recordar O bueno, simplemente Llamar la atención de que no venimos el viernes viernes, tú no vienes, yo tampoco. <risa> no, por si igual te hacía ilusión y, venir. Y bueno, no me costaría demasiado Seguir tampoco, tengo de que trabajar ese día, es venir a la mañana y prepararlo, pero no, nos vamos a coger ese descanso necesario y en, en las ondas, por lo menos, para, y dicho de paso también, poder trabajar. Eh, en, de fuera de, de antena En ese programa Que ese programa pronto del, del daremos la 30. pelmada con ello El día 30 que queremos uh -huh. hacer en el auditorio Y que ya iremos informando a nuestros oyentes sobre sobre el tema. Bueno, pues eh, ofreceremos más información ya de cara a la próxima semana. El lunes volvemos a partir de las 9 aquí en el 100.8 de FM o en Eguzkiplaza.net. Verás, ¡Oh! veste riqueza y goguel, Agur, esate a baño. Agur, berrizar. Ongi pasa, agur, berrizar. Adiós. Check check check sinora check your body line check check check sinora check it all the time what what what sinora work your body line Ratia en el 100.8 DFM Berriosar y Ratia en 1.8